reservada 2.0 Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy Again. buenas. Oh, esto está lleno de troles hoy. Sí, sí, sí. No es nada. Los ha inventado los servicios de inteligencia porque ha encontrado en ellos una herramienta. Esta herramienta no es un espía, no es de carne y hueso. Eh, protestan, insultan, agreden, eh, influyen, eh, dicen cosas. Son los bots y los trolls. Sí, eh... Yo quiero aclarar... Bueno, algunos son de carrihueso, pero porque... contagiados hay por los que no tienen sí, sí. eso que, que bots... Ni Viene de, de la palabra robot acortada. Ah, es verdad. Es, es una es verdad, chorrada, de... no, eso... No, no, pero no había caído en eso, ¿no? Sí, no, y, y... es un producto de eso, en otras cosas. utiliza mucho eso, ¿no? Claro. But. Y luego los troles no viene de que, que yo creía que no venía de, de los duendes y los trolls. De ¿no? los duendes, no, eh, Quiero decir que es una cosa curiosa, ¿no? sino que viene de, de una palabra de una palabra inglesa que es pescar con un aparejo de un solanzuelo, es decir, que es, viene a ser como servir como señuelo, digo eh, Leo, para atraer la atención de alguien, es decir, eh, el troll es eh, ese que llama la, la atención, y los bots y los, eh, los troles lo que persiguen es, de alguna forma, Llevar a cabo la manipulación más perfecta, más absoluta, más discreta, eh, más a, a oscuras posible de la realidad que creemos que eh, estamos contemplando. Es decir, las redes sociales, eh, ya hablo de todas las redes sociales, nosotros nos ponemos delante y creemos que estamos asistiendo a un debate, un intercambio de opiniones, un intercambio de todas estas cosas. La gente real. La realidad es, por un lado, que ni la gente, que no todo el mundo real, es decir, sabemos, mmm, yo no sé si vosotros habéis recibido un mensaje de alguien que dice arroba eh, Juan Pérez y que yo lo, lo, lo, lo recibí hace unos días. Arroba Juan Pérez. Eh, por favor, eh, Fernando Rueda, me llamo Manuel. Eh, ¿Me puede eh, seguir por privado? Porque te quieren mandar un mensaje. O sea, que te llama Juan Pérez y reconoces que te llaman Manuel. Es decir, que, que no hay nada. Ahora bien, los bots, eh, digamos, eh, hay eh, son programas que están eh, informáticos eh, preparados, que imitan el comportamiento humano, es decir, uh -huh. que todo parece que está hecho con personas detrás y que llevan a cabo unas tareas repetitivas, esta es la tercera para, eh, digamos, idea clave, que sería un pestiñazo hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente se monta una campaña contra... Eh, contra Rosavientos, por ejemplo, si nosotros tenemos acceso a estos bots, a estos programas, nosotros podemos empezar a mandar mensajes a todos los foros, a todas las cosas, para defendiendo la, la postura, qué es lo que está eh, ocurriendo. Pero también pasaría para atacar, ¿no? Claro. Totalmente. ¿Qué es lo que dicen que hay, que pasó, que se sabe que pasó? Otra cosa es quién estaba detrás, ¿no?, de todo el tema de Trump para conseguir que Trump llegara a, a ser presidente, los apoyos no eran solamente... No se trata de decir Trump es maravilloso, ¿no? Sino se trataba de ir eh, mandando mensajes, pero en cientos, no, en miles, eh, sobre eh, el tema del racismo, sobre el tema de todas las cosas, y mandarlos eh, inundando todas las, las redes sociales. Eh, hubo un estudio con el que me he encontrado en Francia hace unos años... Eh, que yo que se hizo serio y tal, que decían que dos de cada tres tweets eh, analizados en ese periodo, eh, eran eh, con enlaces, perdón, tweets con enlaces, eh, eran publicados por bots, es decir que creemos, vemos mensajes y tal, y realmente son máquinas las que llevan a cabo esto que es apoyar eh, a la gente, apoyar a, a, a los clientes, lo hacen las empresas también. Sí, sí. Es decir, empresas, yo tengo una empresa eh, muy importante y lo que quiero es crear eh, la sensación en las redes sociales de que mi producto es el mejor. O sea, lo modo. puedes contratar. Yo, lo puedes contratar y lo puedes montar y lo puedes eh, hacer. ¿Qué y es y lo el que final es que la gente de carne y hueso finalmente acepte eso y que eso es maravilloso, ese producto. Y que se Después lo crean? que lo repitan los bots, los trolls, que la gente de carne y hueso, pues... Eh, se eso, lo crea. Se, se lo crea o que vote tu opción. Claro. El problema aquí es eh, eh, algo que van, vais a entender y que yo creo que va a entender todo el mundo. ¿Os acordáis sí. cuando hablábamos de Mikel Lejarza como agente negro? Es decir como una persona que no trabaja para el servicio secreto. Un libro estupendo, ¿eh? yo confío. <risa> no, pero lo digo porque aquí básicamente lo que funciona son las empresas que podríamos definir en virtud de eso, empresas negras. Es decir, lo que llevan a cabo los ataques eh, contra de los enemigos, es decir, los ataques rusos contra Occidente, los ataques de Occidente contra Rusia, no son los propios servicios secretos, sino son empresas personas eh, aisladas que, que organizan todo lo de los bots y de esa forma evitan que los estados puedan ser acusados de llevar a cabo este tipo de, de acciones, ¿no? Y los servicios de inteligencia, los servicios secretos, el espionaje, eh, no en no personas, eh, no espías, eh, sino el espionaje como concepto, como idea, eh, ¿ha descubierto y utiliza esta herramienta? El ciberespionaje sería, ¿no? Aquí... Hay un concepto de, de, de troll, porque normalmente tenemos la idea del troll como, como alguien que, que eh, se dedica a dar la barrila, es decir, alguien que te, de repente va y te insulta, te dice, oye, eh, Fernando Rueda, que te huelen los pies, ¿no? Bueno, eh, eh, es alguien que trata de molestar, que no tiene ningún sentido, que no tienes... Muchas Pero veces pueden muy doble, ser muy pesados, ¿eh? Que pueden ser sí, muy pesados que puedo y Puedo pasar ¿no? unos cuantos eh, millones de ellos, ¿eh? Sí, no, sí, las, sí, las sí. redes están llenas de, wow. de gente. Ahora bien... Eh, tiene se, mucho tiempo. Hay una definición, eh, conceptos, yo de que hablo redes, con, con eh, algunas... se han convertido también... Eh, lo que pasa es que las máquinas de la perra siguen igual de indudables que las redes. ¿De dónde sale tanto troll? ...nunca mejor dicho... ...claro, pues hay mucho... Eh, la, ...solamente hay que ver los nombres de, lo, de los sí, troles... Sí, sí, sí, pero, ...pero contestando... ...que me he ido un poco por zorro de a tu pregunta... Eh, los servicios secretos la, la, la gente lo que tiene son identidades falsas que a veces llaman eh, que le llaman troll y que lo que pasa es que son tan absolutamente discretos, tan absolutamente mm, eh, eh, bien preparados que se mueven por todas las páginas que se mueven buscando es decir buscando a, a, a los pederastas es decir, tienen que hacerse pasar por pederastas en las páginas libre. de pederasta mm. tienen que, que, que ir a A, a, en el tema del, del tráfico de personas pues tienen que, que, que hacerse pasar por eso. ¿Pero esos y ahí, trolls hay... son también lobos solitarios o también hay organizaciones tipo empresas que tienen trolls que están contratados para hacer eso y estar machacando. No, estaba contestando a, en relación a los servicios secretos. Sí. Es decir, los servicios secretos sí tienen gente que se les puede llamar trolls, entre comillas, y que en realidad lo que están haciendo es infiltrarse en todas estas redes para tratar de obtener información y poder proceder luego por los servicios secretos, la policía, mm -hmm. la Guardia Civil, todos, intentando conseguir eso. ¿no? Después de las noticias de las dos, bueno, las dos serán las tres, seguiremos hablando mucho de este tema. Hoy va a, durar, eh, eh, va a durar materia reservada un montón, pero claro. una subida de sueldo hoy, porque vamos, sí. vamos a estar aquí y el, <risa> hora y, media, lo media. A y no, el no. programa va a estar entre la una que ha sido ya y las cinco de la madrugada es. esta noche, entre la una y las cinco de la madrugada hay cuatro horas, pero esta vez son 180 minutos, pero también en materia reservada tenemos un invitado, vamos a, a conversar con él antes de esa información, saludarlo y emplazarlo para después, porque es importante ya escucharlo. Muchas gracias a su voz. Carlos 6D2 es, es especialista en ciberseguridad y ciberinteligencia. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bueno, buenas noches a todos. el mundo de los bots, de los trolls, a veces es muy difícil distinguirlo de las personas, ¿no? La verdad es que sí. Cada vez, cada vez los bots, que tal como comentaba son, son cuentas automatizadas que simulan el comportamiento humano, se van perfeccionando y cada vez es más complejo el, el llegar a detectarlos o identificarlos ¿y cómo eh, se puede eh, porque, eh, identificar y, y seguir eh, sus pasos? Eh? porque en un momento determinado los servicios de inteligencia, los servicios secretos y las grandes empresas y los eh, grupos eh, políticos ¿los descubren o los inventan ellos? bueno, habrá un, hay un poco de todo podemos encontrar granjas de bots o, o o grupos de bots que pueden estar contratados o utilizados, ya sea, por ejemplo, para, para tal como comentabais, dar soporte a, un, a una persona, a un candidato, a una empresa, para, para llegar, aumentar la cifra de seguidores y darle mayor credibilidad, o puedes llegar incluso a tener, contratar ese tipo de, de bots para hacer campañas en, en contra de un candidato o simplemente pues para, para polarizar. Un, Un, un sentimiento en las elecciones, pues como comentabais también como pasó en las elecciones de Estados Unidos. Y se puede incluso, utilizando estas herramientas, generar una campaña de desinformación sobre algo o sobre alguien. Una campaña de desinformación que puede ser absolutamente injusta. Totalmente. Es, es muy sencillo porque son, excepto cuando tienen mucha prisa, suelen ser bastante silenciosos y se van posicionando poco a poco eh, en miles de cuentas que prácticamente, como hoy en día la gente lo que le interesa es tener un mayor número de seguidores, aunque le siga una cuenta un poco extraña, tampoco le da mucha importancia. ¿Qué sucede cuando ya ha pasado un tiempo y realmente ya no recuerda eh, esa cuenta como era? Por lo tanto, si en un momento determinado esa cuenta se transforma y de ser un señor eh, que se llamaba José Antonio, pasa a ser una cuenta independentista o una cuenta nacionalista, o viceversa, o, o todo lo contrario, una cuenta eh, de extrema derecha y empieza a compartir contenido Eh, pues posiblemente esa persona no sea no esté dando cuenta de que está siendo utilizada por, un, por una campaña de, de este tipo. ¿Y cuál ha utilizado? El... Has utilizado la expresión granjas de bots. ¿Quién tiene esas granjas? Eh, ¿Qué hacen donde se encuentran? Bueno, podemos encontrarlas en, en muchos sitios. Eh, cada vez con más con más facilidades es, es fácil poder llegar a, a contratar ese tipo de servicios. Eh, hace poco pudimos comprobar como en diferentes campañas electorales se han podido detectar como es muy de interés para o incluso para empresas el, el, el poder aumentar sus seguidores sus prioridad mediante ese tipo de, de, de cuentas y existe algún indicio o alguna característica en la que se pueda desvelar si es un bot en en ocasiones sí en ocasiones sí que sí que es posible como como ocurrió en una investigación que, que llevamos a cabo ...hace unas hace una semanas sobre, sobre los candidatos... ...para intentar detectar eh, sobre las menciones... ...si encontramos algún tipo de, de, de estructura de, de bots... dio la casualidad que pudimos encontrar... ...como había una, un, unas decenas de, de bots que estaban infiltrados... ...pues que tienen unas características muy especiales... Eh, ...en la estructura de, de la cuenta, el número de seguidores... ...en donde se supone que estaban geolocalizadas... ...que nos permitió a raíz de, de esa información... Eh, ampliar mediante un análisis de, de, de redes sociales mediante esas técnicas de análisis poder detectar como entre 15 y 20 bots podían llegar a, a difundir contenidos que podía afectar 50 y 60 mil cuentas que cada una de esas cuentas podía tener pues 5, 6, 7, 10 mil seguidores y por lo tanto... Es bastante preocupante. Carlos, el 6 de 12, quédate con nosotros porque hay muchas cosas que hay que comentar en esta materia reservada que habla de Trons y de voz Una materia reservada que va a atravesar ahora una hora mágica. Dentro de 7 segundos serán las 2, no, serán las 3. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Nos dice con almohadilla rosa vientos eh, de eh, una hora mágica, no Bruno, una hora inexistente. Es verdad, eh, ya son las 3 y 6 minutos, hace tan solo un instante, eran algo menos eh, de las 3. Nuevo horario, 3 y 6 minutos, nosotros vamos a estar hoy hasta las 5 de la madrugada. Y vamos a estar en esta hora con un poquito más, bastante más de materia reservada, luego Callejón con José Manuel Esquivano, más pistas y más información que tenemos esta noche en La Rosa los Vientos. Y mucha atención porque este domingo vamos a ser testigos, os lo hemos contado antes, vamos a ser testigos de una entrevista histórica. A las nueve y de la noche, en la sexta, no os perdáis en la entrevista en exclusiva de Jordi Évole al Papa Francisco en Salvados. Y lo dicho, más pistas para descubrir quién es el personaje oculto de esta noche. Más pistas que nos dicen... Pues ahora las diré, pero estamos en Rosa de los Vientos cuántica, ¿eh? Porque mira, a este lado, en el estudio, son las 3 y 7. Pero si te pones al otro lado, donde están nuestros compañeros o con la mesa de mezclas, son las 2 y 7. O sea, que hay ahí... Que van atrás, está, están en Canarias. <ríe> es un viaje, un viaje en el tiempo. Bueno, pero son dos realidades eh, paralelas, eh, pero distintas realidades... Eh. Yo qué sé, física cuántica, es decir, no se puede explicar. No, una hora menos en Canarias. Bueno, recordamos ay, ay. que estamos con uno, eh, nuestro protagonista del concurso esta noche... ...es uno de los grandes creadores de personajes de tv españoles... ...que además, su familia, cuando era pequeño, pues quería que fuera arquitecto. Y aquí va la segunda pista. ¿Cuál de ellos puede ser si a la vez que trabajaba como funcionario... Lo hacía como dibujante. Recordamos las tres opciones. José Escobar, creador de Zipi Víctor Mora, creador del Capitán Trueno. O Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón. Decirnos por cuál de los tres apostáis. Y tenéis que escribir a rosa.vientos.com .es o en Twitter con almohadilla rosa.vientos. En Onda Cero... La rosa de los vientos. Y hoy en materia reservada, 12.0, Trolls y Bot. Fernando Rueda, ¿cómo nos podemos deshacer de un bot y de un troll? ¿Cómo lo podemos quitar del medio? Porque son veajosos algunos, ¿eh? Sí, bueno... Eh... El problema es identificar que estamos delante de de un, de un, de un troll, que ahí yo creo que, que lo, habrá que preguntarle a, a, a Carlos y Dedos realmente cuáles son re, esos caminos, si hay caminos o formas para identificarle. Pero lo que está claro es que eh, cuando lo, tratamos con el troll que está intentando hacernos la vida imposible, que está intentando amargarnos, Que, que es el, el, un troll que sufrimos, o que mucha gente, yo la verdad es que muy pocos, pero mmm, esos que te insultan, esos que, que, que están intentando pues, polemizar, yo siempre, eh, lo que he leído en los consejos que dan los los expertos, lo curioso es que dan, dicen, en primer lugar, que lo que conviene es ignorar, Y, y yo no creo que tienen razón, ¿no? Es decir, efectivamente, da, sí, no darle sí. de comer, tú estás Dice, pensando... No, en el... respóndase, claro. pero es que esa, eso que has dicho, bueno, pues es lo que te recomienda, lo que te recomienda la lógica y el de alaú, lo que pasa que irritan tanto. Ya, lo que pasa es que muchas veces... Lo que hacemos es, eh, cuando lo leemos, porque la verdad es que a veces ni nos enteramos, pero a veces cuando lo leemos eh, te entran ganas de, de atacar. Lo que está claro es que cuando entras en la misma dinámica de insultos de, de, de alguien, eh, al final lo que estás, es lo que tú has dicho, ¿no? Eh, alimentando al troll, ¿no? Y el troll se alimenta de, de, de poderte sacar de, de tus casillas. Incluso, digamos que cuando es una empresa que contrata eh, un, un, un, unos troles para para hundir a la competencia, lo que lo que prefieren también es que estas empresas se entren al trapo, que, que se defiendan, que digan, que, que pierdan los nervios, que es un poco lo de desacreditar. Eh, también dicen que eh, otra de las cosas es lo de borrar comentarios. <coughs> Aconsejan no borrar comentarios. Yo creo que que es verdad que que muchas veces dices a este, a este troll le voy a, lo voy a borrar y tal, pero muchas veces es que eh, es darle también eh, demasiada, demasiada importancia, importancia a, a todas estas cosas. Y luego está el tema de la credibilidad, ¿no? Eh, hay mucha gente que tiene una credibilidad y que cuando tienes la credibilidad los troles son, son basura, ¿no? Carlos 6D2, especialista en ciberseguridad y ciberinteligencia en ISEC. Auditores, Carlos... ¿Cómo nos podemos deshacer Identificarlo y deshacernos Después de un troll? Bueno, tal como, tal como comenta Fernando, un troll Lo único que busca es, es vertir eh, Cualquier tipo de difamación de, de contenido ofensivo Por el simple hecho de, de llamar La atención, ya sea por, por, por ego propio Ya sea, porque tal como comentáis pues Que, bueno, que lo hayan contratado Para, para difamar a, a, a esa persona Pero yo creo que lo mejor es tal como comentáis No alimentar, porque contestemos lo que contestemos, se, se le intente motivar o razonar el, el, lo que sea simplemente una falta de ortografía, porque buscan cualquier tipo de, de elemento para, para para atacar. Hagamos lo que hagamos, van a continuar y van a, van a ir increciendo eh, Por lo tanto, yo creo que lo, lo, lo principal es ignorar de esta manera, eh, tal como cuenta también Fernando, La credibilidad es la credibilidad y ese tipo de trozos no suele entrenar ninguna. Por lo tanto, lo mejor es obviarlos. Pero, perdón, eh, per, eh, siguiendo con la pregunta de, de Bruno, ¿realmente los bots, que son eh, en masa, digamos, ¿no? que son granja, ¿existe a, a, algún, a, algunos datos que podamos tener en cuenta cualquiera para saber que estamos delante de, de un bot, de, delante de alguien, de, de, de alguien que no, no es una persona, sino que es un, está dentro de lo que es un programa informático? Los, los bots, por norma general, son, son programas muy simples, pero puede haber una, una serie de características. Suelen ser cuentas que no tienen mucha actividad, que suelen tener muy pocos tweets, que lo, las publicaciones que hacen suelen ser muy poco, sin, sin mucho sentido. Parecen que estén elegidas al azar de algún tipo de, de diccionario, de, de frases. No, sin, no suelen tener interacción y, si tienen interacción, suelen ser con otras cuentas de las mismas características que pueden tener miles de seguidores, pero que pueden tener simplemente eh, cuatro o cinco tweets. Suelen ser, si se hace una, una comprobación, una, una, una manera bastante simple de, de, de intentar detectar un, un bot, es simplemente hacer una búsqueda inversa de la fotografía de perfil. Sí. Mucha, y muchas... a veces la fotografía de perfil le tiene que hacer eh, dudar. Eh, un chico ¿Cuánto? extremadamente guapo en una posición eh, que parezca un modelo, y al revés, una chica... Cuando, eh Son cosas que nos tienen que hacer eh, dudar, ¿no? Eh, porque nos quieren llamar la atención de alguna forma. Y Reco. que nos fijemos en eso. Sí, pero, y si hacemos con Google, tiene un apartado que es Google Imágenes, donde tú simplemente arrastrando una, una imagen a, a Google, te dirás si existe en alguna página web. Y posiblemente mm. estas, estas imágenes que, que comentas han estado extraídas de, de páginas de modelos o de, o, de, o de influencers o algún tipo de personajes a características y sería muy sencillo detectar que esa foto de perfil no realmente no pertenece al que dice ser esa cuenta, pues eso sería otro indicio para poder detectar que realmente estamos delante de una cuenta, de una cuenta falsa, se sabe eh, cuánto puede costar el contratar eh, este grupo de de Bobs, eh, no lo sé si solamente eh, económicamente se lo puede permitir otra empresa o un particular también le podría interesar para crear cualquier, no sé, campaña o lo que sea. ¿Se, ¿se tiene algunos baremos de lo que cuesta? Siempre dependerá de, de, de, del volumen de, de bots y la, y la intención que, que, que, que se pretenda. Bueno, dinos ah, más o menos cómo está no, el no mercado. Te, no te podría decir no te podría decir ahora mismo una, una cifra de, de, de la contratación de, de estos bots, pero pero piensa que que mueven mucho, mucho, mueve mucho dinero con el tema de los bots seguramente hay un lenguaje que tenemos ahí y que se atribuyen a determinadas cosas cuando se habla de eso eh, no es lo mismo bots eh, que trolls Pero la falsedad de uno y de otro pues, puede ser una forma de definirlo, que no es eh, lo mismo que Hatters, eh, que se utiliza mucho. haters es el que insulta, el que odia a una persona, pero es consecuencia de los eh, bots y, y los trolls, que eh, trasladan una serie de ideas, una serie de conceptos, que los Hatters eh, después, sin querer y sin ser conscientes de ellos, utilizan. ¿No? Sí, sí, sí, estamos hablando... Son podríamos decir que siguen el mismo patrón que, que los trolls, eh, insultando pero pero igual que el troll lo hace por el, por el simple hecho de crear polémica el hacker realmente eh, se cree lo que está defendiendo llegando a, a, a insultar o a, o a tener comportamientos como, como comentáis fuera de, fuera de lo ético por el simple hecho de que realmente que está defendiendo una un idea que realmente no es, no es no es correcta, no es cierta Una cosa yo te quería preguntar eh dentro de, de menos de un mes eh, hay elecciones en, uh -huh. eh, en España eh, los partidos políticos eh, digo como organizaciones y tal eh, eh, disponen eh, de, de, eh, de este tipo de elementos de, lo, de, de los trolls de la defensa eh, ya sea en, en ataque o ya sea en defensa por lo que Oficialmente, de forma oficial, todos los partidos niegan tener un, un, un, un equipo de respuesta a, a este tipo de, de ataques, pero sí que hemos podido comprobar cómo determinados partidos, eh, al momento que se detecta un nivel de, de mensajes con un, un sentimiento negativo hacia un determinado candidato, se activan unos resortes que intentan anular eh, con mensajes positivos ese mensaje negativo emitido por, por, por su otra, otra dijéramos, eh, los enemigos de, de, de ese partido. Fernando, eh, se ha utilizado por parte de los servicios de inteligencia, eh, no te pido nombres eh, concretos, eh, pero se ha utilizado, se han contratado estos eh, bots, estos trolls, el objetivo incluso de dar noticias falsas que puedan beneficiar eh, determinada idea y posición. No, no solamente de, de dar noticias falsas, eh, en el, digo, en el caso de España, sino de hacer frente a a, otra, a otras informaciones. Aquí se demostró que había, en que eh, un, uno de, de estos es, especialistas, les llama en reputación, ¿no?, uh -huh. en, en reputación eh, allí digital y tal, Y que lo contrataron, por ejemplo, para el tema de, de, todo lo de, y el tema de la independencia de Cataluña. ¿no? Hace ya varios años de, de eso. ¿no? Era un, es uno de los tipos que luego posteriormente fue detenido eh, porque hacía esto para otras, otras personas y tal... Y, y el servicio escrito le contrató, bueno, pues porque había que hacer frente, digamos a tan muchos comentarios eh, porque parece ser que decían que del otro lado que había eh, muchos bots, muchos trolls bueno y, y lo que ellos hicieron fue eh, alguien que interviniera en defensa de, de las ideas del, del propio gobierno de España ¿no? Nos dice Gatillo con Almohadilla Rosa Viento. se no alimentes al troll, dale una bici que haga ejercicio, y la dulce pe... Nace dice, haz caso Bruno, a los trolls no se los alimenta, y me dice como una reprimenda, es verdad, eh, pero es que eh, me cuesta eh, ver y escuchar a alguien que es tan tonto, a veces ¿Tú, Porque Carlos, qué trolls, consideras biden, que, a, que habría que hacer eh? con, lo, con cuando llegan los, los, los trolls eh, clásicos, ¿no? Yo... Opino en parte como vosotros, que a veces llega un momento que te, que te desespera ¿no? la actitud de, de estos trolls, pero yo creo que, que lo mejor es ignorarlo. Al principio sí que te hierve la sangre a la hora de, de, de, de no contestarles las lo como comenta las tonterías que pueden llegar a decir, pero yo creo que lo mejor es no alimentar. Claro, pero no habría también que decirle a las otras personas que a lo mejor están en ese diálogo que tampoco entren, porque el problema es cuando a lo mejor ah. tú No respondes, le ignoras, pero sí entran en otras personas que también igual te están siguiendo en las redes Correcto. sociales y mm. empieza ya la polémica y empieza uno y empieza otro y entonces al final Correcto. dices «me va a tocar entrar». Y ese es el problema. O sea, que lo suyo sería directamente, si todo el mundo optara por eso, por ignorarle, se quedaría ahí perdido en el limbo. Sobre, sobre el tema de, de, de lo que comentas ahora, de, de cómo a veces la gente nos apoya en, en ese tipo de, de acciones… Tenemos que tener en cuenta que los trolls son, son un mecanismo también de acción de, de influencia sobre un objetivo. Cuando a veces se quiere hacer una aproximación sobre un personaje por el motivo que sea, eh, muchas veces lo que se utilizan son los trolls, porque eh, se utilizan el troll para, para atacar a ese personaje y de repente aparece una cuenta en la cual no tienes conocimiento, no, no, es, no es conocida y de, te empieza a defender. ¿Qué sucede? que al final creas un vínculo con esa persona porque te ha, te ha defendido, y ya sea por privado, o ah, pues no hagas caso, muchas gracias, y al final una un acercamiento que le hubiera costado, eh, o una confianza que hubiera costado bastante tiempo conseguirla, gracias a los trolls, la ha conseguido realizar de forma efectiva y en muy poco tiempo. ¿Qué país, eh, Carlos, es el más avanzado en todo esto? Eh, ¿Quizás Rusia? Por bueno, lo que dicen, no. no sé si algunos trolls, ¿eh? Bueno, en operaciones de influencia sabemos que, que Rusia lleva muchos años de, de ventaja y, y los trolls, eh en este caso, pues también podríamos considerarlo como, como, como acciones de influencia. Yo creo que Rusia ahora mismo es de los más avanzados en el, en el tema. Se ha dicho, Fernando, en alguna ocasión, como los servicios secretos rusos han utilizado esos trolls esos bots pero no hay servicio secreto que se libre de eso. No, no, claro. Eh, lo único que pasa es que la diferencia es eh, que son, unos son mejores y otros son, son peores, o unos los hacen más discretamente, ¿no? En Rusia lo que pasa es que... Eh... Existe la, la contradicción de que ellos están eh, procediendo digamos a, a una cierta represión eh, de, y, y a poner limitaciones al, al movimiento en, en, de la comunicación, alegando que claro que como sufren ataques y, y el terrorismo y etcétera etcétera, entonces ponen eh, límites a, a, a la libertad. De, de las redes sociales y de todo allí cuando al mismo tiempo se sabe que tienen eh, pues lo que os he dicho antes ¿no? las granjas de troll y tal como, como empresas negras es decir que no, que no están reconocidas pero que se sabe que de alguna forma lo que están haciendo es este tipo de cosas lo que pasa es que eh, lo que hemos dicho aquí que, que eso lo hace Rusia lo hace Estados Unidos y, joder, y lo hace España ¿no? Carlos, incluso los troll y los bots pueden hacer determinado ruido, generar determinados follones que hacen que al final se utilice la expresión y se vaya a hacer y se esté haciendo de regular Internet. Parece que atacan un poquito esa libertad, ¿no? Bueno, en definitiva, los principales responsables de De, de la utilización de los bots en este caso de forma masiva porque los bots en sí no son malos eran como comentarios al principio son pequeños robots que están, que están diseñados pues para ayudarnos en, en, en pequeñas tareas en pequeñas respuestas de, de, para las empresas para poder interactuar con nosotros pero de forma masiva y malintencionada pues sí que son un problema y claro pero también generan mucho beneficio y de ahí viene el hecho de que las tecnológicas en este caso Twitter o Facebook eh, sean las primeras que deberían intentar regular el, el uso Y, y contener la expansión que están teniendo actualmente. También me gustaría comentar que muchas de las de las cuentas que se están utilizando para, para hacer campaña de desinformación realmente no son bots, simplemente son cuentas falsas creadas por personas que las utilizan pues para difundir información eh, falsa o, o hacer correr bulos, pero que realmente no son bots, que simplemente son cuentas falsas eh, utilizadas por, por personas. ¿Se podría llegar a crear una inteligencia artificial que controlara muchísimos bots para, pues eso, para hacer cual, cualquier manipulación. Bueno, ahora mismo ya existen, no tiene por qué ser una inteligencia artificial como tal, no como como podemos llegar a imaginar si si, si pensamos en algún tipo de, de película, pero que ya existen miles de, de bots controlados por, por ordenadores, eso ya es, es una realidad, no no tenemos que irnos muy muy hacia el futuro para, para tenerlo, ya lo tenemos aquí. Y... ¿Ese futuro como puede ser? ¿Es un, eh, una cosa que está en las redes eh, ahora, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en mil otras eh, redes, en WhatsApp? ¿O se controlará al final y, y todo volverá un poquito a la normalidad? ¿Tú crees? Eh, sé que es muy difícil eh, predecir lo que puede ocurrir en el futuro. Cada vez tenemos mayor exposición a, a las redes sociales o, o al ciberespacio, en Internet en general. Cada vez tenemos más servicios, cada vez tenemos más utilización de ese tipo de contenidos. Por lo tanto, yo creo que en vez de, de contraerse, yo creo que va a expandirse la, la utilización de ese tipo de, de de bots o de cuentas automatizadas para, para utilizarlas para el, para el no bien. Para ¿Y, el si, ¿Y si utilizan los bots en alguna ocasión eh, para intentar infiltrarse en el ordenador eh, de una persona o conseguir... Eh, algunos datos sobre su objetivo, eh, ser un espía, eh, utilizar su puerta de atrás eh, para eh, conseguir algún dato. No, la finalidad de los bots realmente no, no, no, es la que, no es la que comentas. Para eso hay otro tipo de software especializado mucho más concreto más que un bot. Un bot en sí, lo que comentamos, son cuentas muy simples que se programan para que tengan una una interacción que parezcan humanas. En sí, por sí mismo los bots no tienen vida, simplemente es un ordenador que los controla les ordena que tiene que ir haciendo unas determinadas tareas a determinados horarios. Pero para hacer infiltraciones o para infectar según qué tipo de equipos, existe un tipo de, de software mucho más, más especificado. Para, para no tener vida, Fernando, un dato que nos has dado terrible y tremendo, dos de cada trece mensajes eh, en redes sociales, en Twitter, un en Twitter, otros, era un dato eh, a Twitter, son sí. producto y creados por bots. Sí, sí. Este estudio francés eh, decía algo muy curioso. Dice que un 22% de los enlaces a noticias y eventos generados durante el estudio lo originaron 500 cuentas, que eran de bots. Y, sin embargo, lo compararon con los 500 usuarios humanos más activos en la red y solo generaron el 6% de, de los links. Es decir, que está estudiado, claro, perfectamente para que... Eh, nos hagamos eco, que, que fue el ejemplo más claro que hubo en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que al final la gente se termina creyendo eh, las propias eh, mentiras, ¿no? Que es, por ejemplo, el, el tema de las noticias falsas, en eh, los bosques que se utilizan, por ejemplo, para decir que el cambio climático eh, no, no hay Real. que regularlo, y entonces pues hay gente que termina creyéndose Esas noticias, esas campañas, muy bien estructuradas, muy bien eh, eh, dirigidas, que primero ponen en cuestión la versión oficial, que después eh, dan otros pretextos, ¿no? Ha sido el sol, no es las personas humanas, y luego terminan presentando incluso eh, gente que no tiene ninguna capacidad científica, los terminan presentando como científicos de narices, que son buenísimos y que dicen lo contrario, ¿no? mm -hmm. Carlos dos especialista en ciberseguridad y ciberinteligencia de ISEC Auditor. Carlos Seisdedos, muchas gracias por ilustrarnos sobre este asunto que me temo, me temo que se han empezado a escribir solo los primeros capítulos. Carlos, gracias. Buenas noches, muchas un abrazo, gracias. Un, abrazo. Por, un abrazo. por cierto, estamos de aniversario, que es el vigésimo aniversario de la película de Matrix. ¿Ah, sí? Así que mira, que estamos hablando de asuntos de redes... Fíjate, estamos hablando de bot, eh, Fernando. ¿Cómo se escribe bot? ¿Con V o con B? Robot. B, ¿Pero con V o con B? Robot con B. Ah, pero, pero igual no lo Para, saben, para ¿no? Fernando, B de bombón. B de bombón, <risa> efectivamente. No ¿Qué? sé si preguntabas eso o querías preguntar otra cosa. Era <risa> una Perfectamente lo habéis entendido Sí, todos. sí, sí. <risa> Porque la tele X se equivoca a veces y se confunden, están muy cerca. sí, mí, sí, sí, mí, ¿no? sí, sí, sí, sí. Bueno.